Estamos en comunicación con la delegada local de la ANSES, Evelyn Roussiot, a quien saludamos. Evelin, buen día. Yara y Pato Lobos aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Yara, Pato, ¿cómo andan? Aquí estamos. Eh, dándole lectura recién... A uno de esos falsos comunicados <risa> de la ANSES. Pero que se ven que, que se replican rápido, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó esto? ¿Cómo, cómo está? Sí, en general eh, pasa mucho cuando hay alguna, algún anuncio... Eh, de algún programa o nuevo beneficio de antes, rápidamente eh, esta, estos estafadores eh, ponen manos a la obra digamos y empiezan a hacer circular esas, eh, estos eh, intentos de estafa, estas comunicaciones para realizar las estafas eh, no sé, ha pasado cuando empezó a hablarse de un posible IC4, bueno la gente venía con comunicaciones que le enviaban Eh, bueno, cuando, cuando lo del progresar, en cada uno de, lo, de, los, nuevos de los nuevos programas que, que ANSET, este saca, que son reales y que son beneficios para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y del país, eh, bueno, a, inmediatamente salen atrás los, los estafadores a intentar captar lo que ellos necesitan, que son los datos de las cuentas bancarias y es lo que decimos siempre que antes ni ningún organismo público pide jamás, nunca se piden datos de cuentas bancarias, ni uh -huh. claves, ni números, este, ni nada, porque es antes el que deposita, o sea nosotros tenemos el, el, el dato de la, de la cuenta, no necesitamos pedir ningún tipo de, de documentación, de, de, de dato digamos que tenga que ver con, con tu cuenta bancaria, son datos privados. De, ...de las personas... ...pero bueno, en este caso... ...lo que nosotros estábamos viendo... ...es que hay una nueva modalidad... ...y es que la carta... ...o esta nota... ...se lleva por vía postal... ...a través del correo argentino... ¿Sí? ...se han tomado el trabajo de... ...armar cientos... ...o miles en realidad de, de sobres... ...porque estamos viendo que es una modalidad... ...de todo el país... ...lo han enviado por correo argentino... ...o sea que la gente lo recibe de manos... ...de un trabajador de correo argentino... Y lamentablemente eso este, le da cierto aviso de formalidad claro, claro, que sí. puede llegar a hacer que las personas este, piensen que sí se está tratando de una, una comunicación real del ANSES. ¿Ya han habido eh, general, damnificados? Eh, nosotros no hemos tenido ninguno, en Vietnam, ninguna persona que nos haya este, manifestado que, que de alguna manera fue efectivamente... ¿Estafado o eh, estafada? Estafada en este caso, uh -huh. puntual. Eh, sí tuvimos muchos casos de personas que han sido estafadas con eh, créditos bancarios. Sí, claro. mm, sí. Imagino que eh, se está haciendo la investigación correspondiente para ver con esta gente, ¿no? Nosotros estamos en contacto, eh, el, el, la, la primera aproximación que tuvimos a, esta, a estos intentos de estafa masivos fue con el ICE el año pasado, en el 2020, eh estamos a, a estar en contacto con la fiscalía de investigaciones porque en realidad eh los que hacen estas investigaciones son precisamente los eh el poder judicial de claro. eh, la provincia eh y pero bueno, ellos lo que necesitan es un denunciante. O sea no son evidentemente son delitos que no en los cuales no se actúa de oficio. Eh Bueno, y en el caso de que la estafa haya sido en grado de tentativa, también es como más complejo. Pero sí sabemos que ha habido casos y que han avanzado, inclusive que les han eh, impedido a, los, a las entidades bancarias de, de descontar eh, cuotas de, de créditos que fueron tomados eh, a través de, de estos mecanismos. Uh -huh. Ahora, Evelin, para el, el uh -huh. beneficiario de programas del ANSES, o jubilados y jubiladas, uh -huh. o pensionadas y pensionados. Eh, ¿Cómo nos alertamos cuando una de estas comunicaciones es falsa? Eh, bueno, ¿Cuál es la diferencia entre las verdaderas y las falsas? Primero que eh, si recibimos por correo electrónico, eh, la extensión del correo oficial de ANSES es arrobaanses.gov.ar en todos los casos. Eh, Esa es una, una de las cosas que podemos verificar. Ajá. Segundo... Eh, Eh, nosotros eh, nunca pedimos eh, ni en este caso ni en ningún momento eh, información sobre claves bancarias o sobre eh, CBU o, o números de cuenta ¿sí? Esto tengamos en cuenta si yo soy un beneficiario de ANSES y ANSES me deposita todos los meses en determinada cuenta eh, un dinero porque cobro la UH o asignación familiar uh -huh. o cobro mi jubilación, ANSES no te va a pedir nunca información respecto de esa cuenta que inclusive la, la abrimos nosotros mismos, ¿sí? Eh, y bueno, y después cualquier duda que uno tenga, <coughs> el canal oficial eh, y más inmediato para comunicarse con ANSES Viedma es eh, el correo electrónico udaividma arroba ansess punto gov punto a Ajá. Perfecto. Bien, de hecho, aquí, a ese correo y, ¿sí? a la, y a la página nuestra de Facebook, a, hemos estado respondiendo a mucha gente que dudó frente a la, a la comunicación, nos preguntó y pudimos indicarle uh -huh. que se trataba efectivamente de un intento. Perfecto. Aclarado entonces el tema de, de la falsedad de esta comunicación que están recibiendo muchos eh, beneficiarios de ANSES en todo el país. eh Te cambio de tema, eh, tengo entendido que esta mañana vas a visitar algunas empresas de Vierna para conversar su, con sus trabajadores, eh, y es por el tema del complemento de salario familiar, ¿no? que, sí. me, que nos, nos gustaría que nos explicaras un poquito en qué consiste este complemento de salario familiar. Bueno, viste que eh el, el régimen de asignaciones familiares eh, de nuestro país Eh, tiene dos grandes componentes, que son prácticamente iguales en uh -huh. cuanto a la cantidad de niños y niñas beneficiarios. Uno es eh, el, la Asignación Universal por Hijo, sí. que está destinada a eh, niños y niñas cuyos papás no tienen empleo formal, es decir, eh, no tienen empleo registrado, trabajan sí. en la economía eh, eh, informal eh, o son sociedad. Y, y que eh, esto, eh, estamos hablando de alrededor de 3 millones y medio de niños y niñas en todo el país. Sí. Otros 3 millones de niños y niñas, sus papás, sí tienen empleo registrado, ya sea por, relac por esta relación de dependencia o por ser eh, monotributistas. A este segundo grupo es que estamos apuntando ahora con esta medida. Es eh, como, como hemos venido viendo, por ahí... Eh, los niños y niñas de, de la asignación universal, eh, han tenido algún, algún beneficio, un bono, la tarjeta alimentar. Bueno, el, el otro sector que nos había quedado, digamos, medio por fuera de, de las últimas medidas, era el de las familias de los trabajadores y trabajadoras registrados. Eh, a ellos estamos hoy asistiendo con un complemento de salario familiar que este va entre los 3400 pesos a los 5063 pesos dependiendo del ingreso de la familia. Ajá. Está. Esto es esto es, esto es para cobrarlo por única vez o No. O, no. no, es una medida, es una medida permanente eh y que tiene que ver como como siempre digo todas las medidas que que toma el gobierno nacional, pero actualmente el ANSES, que es lo que nos compete ahora en este momento, eh, tienen un análisis previo. Bueno, eh, las, el monto de las asignaciones familiares entre el 2017 y el 2019 perdió 20 puntos respecto a la inflación. Claro. Es decir, lo que en el 2015-2016 podíamos comprar con una asignación familiar frente a la inflación, hasta el, llegado, llegado al 2019 perdió 20 puntos, lo cual es muchísimo. Uh -huh. Entonces, este, bueno, a partir de este conocimiento y de este dato real es eh, que empieza a diagramarse una nueva política de Estado que en este caso se transforma en este complemento. Uh -huh. eh, la familia de los trabajadores y trabajadoras de, de, de nuestra ciudad y, bueno, todo el país, por supuesto, eh, van a recibir sí, Sus ingresos familiares van entre 0 y 78.400 pesos, un complemento de 5.063 pesos, que lo van a estar cobrando a partir del día lunes. Ajá. Esto transforma al salario familiar por hijo en un monto de 10.126 pesos. ¿Sí? Ajá, ajá. Una, una familia con dos chiquitos va a cobrar dos complementos. ¿Sí? Ajá. Está, y eso va a quedar, ¿no?, para seguirlo cobrando de ahí para adelante. Esto es para, sí, sí, sí. ¿Esto, esto es sí, para, esto... Todos los, para todos los trabajadores de relación de dependencia o hay excepciones? Eh, la, la excepción viene dada por el tope de ingresos. Ah, por el tope, claro, claro. Lo decir, claro. Todos, sí. los tra, todos los trabajadores que hoy están cobrando asignación familiar son los trabajadores cuyos ingresos familiares entran dentro del tope. ¿sí? El tope máximo es de 115.000 pesos. Entonces... Si tu ingreso familiar va de 0 a 78.400 pesos, hoy cobras 5.063, hijo, vas a cobrar un complemento igual de 5.063, o sea que vas a estar cobrando por cada uno de tus hijos 10.126 pesos. Uh -huh. Si tus ingresos familiares van entre 78.400 entre y 115.000, que es el tope máximo, hoy estás cobrando por cada hijo 4.500 pesos vas a cobrar un complemento de 3.400, es decir, que el salario familiar por hijo va a ser de 7.926. Perfecto. Y esto es lo que va a salir a explicarle a algunos trabajadores de alguna empresa de viernes hoy, ¿no? Sí, porque el día lunes, a partir del día lunes en realidad, y depende de la terminación de su DNI, uh -huh. los trabajadores y trabajadoras se van a encontrar con dinero en sus cuentas, que por ahí no van a saber de qué se trata, no van a ser como, como me preguntaba recién vos Pato si esto es permanente, si, si lo voy a recibir mm. por única vez, claro. de qué se trata, este, uh, se equivocaron y me depositaron de nuevo las asignaciones familiares. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ir a los lugares este, eh, dentro de, de nuestra ciudad que concentran la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, esto es FIDEBI, eh, la empresa de transporte de colectivos, eh, ayer estuvimos con el gremio de la UOCRA, Eh, y nos pidieron especialmente por una obra que es, eh, nuclea mucha cantidad de, de obreros de la construcción, que es la obra del casino, mm -hmm. así que los vamos a estar eh, visitando y por supuesto a todos los que nos pidan que, que vayamos vamos a ir porque por ahí es, eh, es muy difícil de explicarlo, si uno no tiene el, la... la el ejercicio de estar trabajando con asignaciones familiares todos los días y sin embargo cuando lo escuchamos ayer por ejemplo lo charlábamos con la gente de la UOC, y dicen, claro, es muy sencillo de, de verlo cuando lo ves en números eh, y expresado es de esa manera, está bien, bien eh Evelyn, gracias por la comunicación eh, gracias a usted Evelyn Luciot entonces este comenzar con nosotros titular de la sede local y estas dos cosas ¿no? alertar sobre la estafa que están realizándose especialmente vía correo vía papel te sí, llega sí, sí, sí una, una carta de la ANSES y te están engañando y también lo hacen vía electrónica ojo, ¿no? y esto otro, ¿no? Eh, se empieza a comprar a partir del lunes este complemento de salario familiar y ahí hará una recorrida esta mañana continuará con recorrida esta mañana en lugares de alta concentración de trabajadores para explicar en qué consiste este beneficio